y la verdad que para mí fue un momento muy duro, muy triste en lo personal, pero bueno, de alguna forma nosotros en el Taparquí tuvimos una experiencia de alguien que también eh, luchó hasta el último día de su vida desde una gestión que fue el doctor Romera, y en el caso del presidente, eh, expresidente Néstor Kirchner, nosotros lo que vimos es una persona eh, luchadora hasta el final, hasta dar la vida por sus... convicciones por eh, lo que él piensa que era mejor para la Argentina y justamente por ahí eh, esa lucha que él llevó adelante eh, le, seguramente le debe haber afectado la salud y, y llega a este, a este desenlace. Pero creo que lo que nos queda a los que estamos adhiriendo a este proyecto es que eh, no es la misma la Argentina que él tomara en el 2003 de la que hoy está hay una deuda externa mucho mejor, menor, hay, una, hay un país que su economía está desarrollándose mucho mejor, producto de haber luchado contra los este, grandes intereses, contra los poderosos, y en eso hay que sacarle el sombrero a Néstor Kirchner, y espero que la dirigencia actual, la que eh, queda un poco con el legado eh, de su ideal... Eh, la pueda llevar adelante con, eh, con honra, ¿no es cierto?, tratar de, de honrar ese nombre y, tra y tratar de honrar esa lucha que de alguna forma eh, no conoció descanso ni conoció eh, de sacrificios, porque creo que sus sacrificios fueron hasta el final de, de sus días. Eh, así que creo que es bueno que en esta reflexión que uno pueda hacer, eh, es darle fuerza a la Presidenta para que Eh, siga realizando y profundizando las transformaciones que la Argentina necesita, a pesar de lo que significa enfrentarse con los poderosos y muchas veces de las traiciones que eso también eh, genera por el hecho de tomar caminos que muchas veces son un poco incómodos para eh, los poderosos, ¿no? Eh, Intendente Coconi, así como le hemos preguntado a los je otros jefes comunales que participaron de un encuentro con Kirchner, bueno, eh, aquí cerquita en General la Madrid... Se tuvo la oportunidad de que Néstor Kirchner realizara una visita el 18 de octubre, y en ese sentido creo que usted estuvo presente y tuvo la ocasión de compartir una reunión con el exmandatario y actual diputado. Eh, en ese sentido, ¿usted cómo lo vio y qué le queda de ese encuentro? Bueno, le, yo siempre lo vi muy entusiasmado con, con la lucha, o sea, muy entusiasmado con que la Argentina se estaba recuperando que el camino emprendido respecto de la eh, del desendeudamiento de la Argentina eh, va a hacer que los próximos años sean de un desarrollo muy importante eh, y bueno, eso nos entusiasma a todos los que queremos hacer. Eh, nosotros en, en nuestra región también tuvimos a Elio Ezeberri que adhirió a esta idea de Néstor Kirchner y de ser un, un intendente que valoraba mucho el, el hacer por encima del decir... Y, y bueno, él de alguna forma nos instaba a que siguiéramos en este camino porque creo que en los próximos años la Argentina eh, manteniendo este rumbo puede seguir creciendo a, a un ritmo muy importante y con generación de empleo para todos, ¿no? Él manifestó en esa ocasión ¿no? su voluntad de presentarse a la presidencia, ¿cómo habló de eso?, Sí, en realidad eh, estaba latente siempre esa esa situación. Eh, nosotros sabíamos que en un momento sus declaraciones eran o pingüino o pingüina, o sea, eran una forma de, de garantizar la continuidad del del proyecto que él había encabezado. Eh, es importante que haya un sustento político sobre lo que es eh, los proyectos que se plantean y no estar eh, muchas veces este flojo en el sentido de, eh, de los fundamentos ideológicos, ¿no es cierto? Si uno plantea un desarrollo en la Argentina y sabe que se enfrenta con poderosos, bueno, eh, tener por lo menos la, la conducta de seguir en ese camino firme, ¿no? Eh, algunos eh, que compartieron esa reunión Algunos, digamos, pares de usted En otras comunas No vieron un eh, Néstor Kirchner Fortalecido en cuanto a la salud Sino todo lo contrario Un eh, poco debilitado Pero siempre con las mismas convicciones Y eh, lo que pudimos escuchar de sus palabras También fue un discurso diferente, digamos No no tan confrontativo Sí, seguramente él lo estaba analizando Porque la gente Hacia lo que es las formas y eh, evalúa la necesidad de que, la, que no haya eh, discursos discurso altisonantes o, o, o por ahí eh, con ese tono que muchas veces se critica, pero que en el fondo eh, siempre se mantiene respecto de un rumbo eh, de la economía basada en la producción, de, eh, del crecimiento de la industria nacional, cosas que de alguna forma... nos entusiasman a todos y, bueno, del cual él eh, fue el principal artífice, ¿no?, de, de todo esto. Bien, eh, Intendente, ¿usted habrá dispuesto algún duelo en su distrito y cómo va a ser su participación en esta despedida al eh, diputado nacional? Sí, mañana vamos a ir. Eh, yo, bueno, hoy todavía no he salido de mi casa porque no pasaron a censar, pero ya estuve disponiendo que... de que se ponga la bandera a media asta y seguramente vamos a hacer un decreto eh, declarando el duelo eh, en, este, en el mismo sentido que se va a hacer en Nación. ¿no? ¿Hay alguna actividad de, en Buenos Aires de la que usted vaya a participar? Sí, creo que mañana vamos a estar eh, con un grupo de compañeros, si se puede, despidiendo en el lugar que se pueda, Eh, o por lo menos este dándole la fuerza a la presidenta eh, para que eh, no decaiga en este en esta tarea tan tan importante que lleva adelante no intendente radio la barriga le dice muchas gracias bueno gracias a todos mi amor. buenas tardes